Si tenés más de 30 años, seguramente atravesaste tu infancia divirtiéndote con una consola de videojuegos de cartuchos cuadrados de varios colores. Hace 25 años se lanzaba la Famicom, Family Computer. Sin embargo, existen curiosidades que no se conocían. Los primeros joysticks contaban con botones B y A que eran cuadrados, cosa que fue corregida de inmediato porque a veces los botones se solían quedar atascados. También, las primeras consolas de Family Game tenían los controles adheridos de forma permanente al sistema. Su segundo joystick no tenía ni Select ni Y solo contaba con un micrófono que se usaba en momentos específicos de ciertos juegos, como por ejemplo la versión japonesa de la leyenda de Zelda. Esta fue una curiosidad ochentosa de Colección Gapul, sábados y domingos de 2022, por Vendel FM.